A continuación, un programa mixto que contiene elementos de lenguaje tipo A que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin que se requiera la orientación de padres o representantes. Es una producción nacional. En un mundo lleno de lujuria, drogas, codicia y deseos pecaminosos, la historia de la humanidad se escribió así. que invoque el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2.21. Bienvenidos a un programa de Radio Táchira 104.9 FM, rescatando a la juventud. Todos los domingos, de 11 a 12 del mediodía, un programa lleno de entretenimiento, noticias y mucha diversión, rescatando a la juventud rescatando a la juventud. Amigos, ¿qué tal oyentes de la Radio Digital Táchira? Muy buenos días, 11 y 4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Feliz inicio de mes, hoy primero de noviembre, domingo, primero de noviembre del año 2015. A ah, tan solo un mes, dos meses para culminar este año 2015. Estamos en su programa Rescatando a la Juventud. Lo hacemos. Bajo la dirección del licenciado Freddy Ramírez Sánchez En la gerencia administrativa La licenciada Esmeralda Larraondo Y frente a los micrófonos hoy Quienes tienen el gusto Mi esposa Iraima de Urdaneta Y este es su servidor Jorge Urdaneta Quintara También acompañándolos en los controles Bueno, la prédica de hoy Un tema muy interesante Nunca satisfechos Hoy nos trae la prédica mi esposa Iraima Y... Lo hacemos bajo la cobertura de nuestros pastores Rosa María de Esteban y Ricarda de Duarte de la Iglesia Unión Buenas Nuevas. La mejor publicidad la tiene Rescatando a la Juventud. Iglesia Unión Buenos Nuevas Estamos ubicados en el valle en toda la curva del águila Ahí te recibirán con los brazos abiertos Nuestros pastores Rosa María de Esteban Y Ricardo de Duarte Contamos con diferentes servicios durante toda la semana Los días martes a partir de las 4 y 30 de la tarde Servicio de oración Donde estaremos clamando por las familias y enfermedades Los sábados de 7 a 8 y 30 de la noche, servicios de alabanza y adoración, donde estaremos alabando al Rey de Gloria por su amor, misericordia y bendiciones. Y los domingos de 8 y 30 a 11 de la mañana tenemos la Escuela Dominical, un tiempo hermoso donde vamos a aprender con las familias en sus diferentes clases, adultos, jóvenes y niños. Recuerden, Iglesia, Iglesia Unión Buenas Nuevas. Heladería La Colmena del Sabor Heladería La Colmena del Sabor Estamos ubicados en el Valle en toda la Curva del Águila Justo al lado de la Iglesia Cristiana Unión, Unión Buen Nueva Atendidos por sus propietarios Jorge y Zulay de Ortiz Heladería La Colmena del, la Colmena del Sabor, Sabor. Bicicletas Tristar Estamos ubicados en la calle 3, parte baja del 23 de enero Bicicletas, accesorios, respuestos, pintura y reparación Nuestro eslogan, honestidad y responsabilidad es nuestro trabajo Atendidos por sus propietarios Joan Sánchez y Benicia de Sánchez Bicicletas Tristar estudio Yadad Realizamos toda clase de trabajos fotográficos Y cubrimos todo tipo de eventos 15 años, graduaciones, matrimonios, bautizos Y cumpleaños También hacemos sesiones fotográficas para quinceañeras, niños y embarazadas Realizamos afiches, chapas, pendones Vallas publicitarias, página web Tarjetas de presentaciones Y todo tipo de publicidad Estamos ubicados en el Valle, calle Brisa de Santa Rita ¿Usted no podría darme alguna información? Contáctanos 0414-077-0609 y 0424-669-6898. Foto Estudio, ya da. Bueno, qué bendición es poder estar una vez más con ustedes. Tenemos que agradecer a Dios en cada momento. Tenemos que agradecer por cada día que nos da, por cada semana que disfrutamos con nuestros familiares y amigos. Quiero darles las bendiciones a todas aquellas personas que van saliendo de su servicio eh, de dominical, aquellos que apenas van al servicio y, a, y aquellas personas que aún no pudieron ir y que están en su casita escuchando... La radio. Eh, hoy tenemos nuestra Santa Cena, nuestra iglesia Unión Buenas Nuevas que está ubicada el, en una de las sedes en Belandria. Así que un saludo para todos los de la iglesia Unión Buenas Nuevas que están en sintonía en este momento. Bueno, ya faltando poco para Navidad, quiero eh, darle o oh, que escuchen un excelente tema de unos amigos salmistas, se llama Llegó Navidad. Así que disfrútenlo, que ya en breve vamos a continuar con el tema Suela, es el tiempo de pasarlo en familia, es el tiempo de regalar una sonrisa, de regalar una de olvidar nuestras diferencias con con nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Rescatando a la Juventud y síguenos en Twitter como arroba rescatando RJ Estás en sintonía de Rescatando a la Juventud que hoy está a full sintonía de Rescatando a la Juventud. Bueno, no había tenido la oportunidad de saludarlos, bendecidos y en victoria, sabiendo que Dios cada día está con nosotros. Y vamos a entrar al tema en que traemos esta mañana, un tema muy hermoso, del cual Dios sé que va a hablar a su vida. Nunca satisfechos. Nosotros nunca estamos satisfechos con lo que Dios nos da. A veces renegamos de lo que Dios nos da. A veces nos quejamos todo el tiempo, nos estamos quejando acerca de lo que hay, de lo que Dios nos ha dado. Debemos de bendecir a Dios cada día, por lo bueno, por lo malo, por lo mucho o por lo poco, debemos agradecer Hola, a Dios. Y ese es el tema que yo les traigo en esta mañana, un tema súper importante, en donde nosotros vamos a aprender... El por qué debemos de estar satisfechos cada día con todas las cosas de las cuales Dios nos da Y por aquí tenemos una reflexión Un amigo me contó en una ocasión que cuando él empezó a fumar fumaba cigarrillo Un cigarrillo de repente el más caro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente lo anunciaban por la televisión Pero esa persona nunca estaba satisfecho Porque no se sintió satisfecho empezó con una cajeta diaria pero no era suficiente así que subió a tres nunca se sentía satisfecho y nosotros a veces somos así las personas del mundo empiezan de repente a fumar a hacer cosas que no agradan a dios para nada y no se siente satisfecho empiezan dice bueno eso lo hago porque de repente estoy aburrido o me siento mal o de repente lo hago después que como Yo he escuchado a muchas personas que dicen eso Después que comen, se fuman un cigarrillo Pero ellos no se sienten satisfechos Y hoy vamos a aprender el por qué no se sienten satisfechos El por qué ellos no están satisfechos con lo que hacen Hoy vamos a aprender Los niños y las niñas buscan mejores bicicletas Mejores pelotas Los jóvenes buscan aceptación Más amigos, más diversión Los mayores buscan más éxito, más placeres y no lo poseen Más bienes materiales Pero hasta deseos que parecen legítimos pueden representar un clamor del corazón Una persona que tiene en su vida un vacío de Dios Es por eso que puede llamarse el vacío de Dios Es cuando ellos de verdad necesitan algo Las personas que no se sienten satisfechas necesitan algo y en realidad tienen un vacío en su corazón Y ese vacío se llama Jesucristo Tienen un vacío y no se sienten satisfechos porque no tienen a Dios en su corazón Y es por eso que vemos muchas personas fracasadas, vemos muchas personas enfermas Muchas personas que se enferman de estrés, de por qué a veces no se sienten satisfechos Y es por eso que pasan todos esos ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón No tienen a ese Dios maravilloso El cual les da la victoria Y el cual ellos pueden estar plenamente confiados Así que vamos a un corte musical Y ya retornamos He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Gara del cielo nos regalará su hijo y derrochara su amor por salvarme a mí también. Hay está en toda la humanidad y en un pesebre nos está el Salvador en pañales como los. Me vino a buscar Jesús mi rey. Amor a la juventud. Aló. Un programa de jóvenes para jóvenes, 100% cristiano. Aló. Retornamos con Rescatando a la Juventud. Y bueno, les hablaba en el corte anterior el tema que hoy estamos tratando, Nunca Satisfechos. En donde estamos hablando acerca de que las personas nunca se sienten satisfechos Los niños quieren mejores regalos, quieren mejores pelotas Que si porque amiguit, mi amiguito tiene algo mejor que yo, yo lo quiero Los jóvenes buscan la aceptación de los amigos Los jóvenes buscan más diversión Las personas mayores buscan el éxito Más placeres y no lo poseen Más bienes materiales y a veces no los poseen Y muchas personas se enferman a raíz de esto, a raíz de que quieren buscar más y más y no lo consiguen Pero hasta el deseo que parece legítimo puede representar un clamor del corazón De una persona que tiene en su vida un vacío contorneado por Dios Que solo puede llenarse mediante Dios mismo Mediante Jesucristo podemos llenar ese vacío del corazón Muchas personas sienten ese vacío, no se sienten satisfechas porque están clamando desde su corazón a Dios Pero el deseo de algo mejor nunca quedarán satisfechos separados de Dios Cuando nosotros estamos separados de Dios nunca estamos satisfechos por nada Y yo ayer este, fui a hacer unas compras eh, para mi hija y para la casa Y ayer escuchaba eh, muchas personas De los cuales hablaban, unas decían, otras decían, no, ojalá que, es que haya esto, ojalá que no se acabe, que logramos alcanzar esto. Y yo le decía a una señora, lo que haya es bienvenido, porque nosotros a veces somos tan insatisfechos y no sabía del cual este tema tan hermoso, el cual Dios nos dio. Y yo decía, bueno, a veces nosotros nos quejamos porque si hay una cosa no hay otra. Pero debemos agradecer a Dios en lo mucho o en lo poco. Debemos agradecer a Dios, no importa lo que haya. Todo es bienvenido porque todo es para el sustento de nuestro hogar. Y la señora me decía, es verdad, ¿no? Tiene razón. Otros decían, seguramente cuando vamos a pasar faltan tres, cuatro personas y acaba todo. Y yo decía, no sea tan positivo. Después llegó otro señor y dijo, no, es que nosotros vamos a encontrar de todo. Es más, hasta leche vamos a encontrar. Y entonces a veces nosotros somos tan negativos Y así es como debemos vivir nosotros las personas cristianas Siendo positivas en todo momento Dice la palabra de Dios que nosotros debemos llamar Lo que no es como si fuera Así debemos hacerlo Y es por eso que nosotros cada día aprendemos más De las cosas que Dios nos da Y sabemos que las personas buscan la felicidad en el mundo Encuentran que la diversión que el mundo tiene que ofrecer no dura Esas personas piensan que la diversión, que todo eso, esas cosas no duran, esas cosas son vanas, esas cosas se envanecen Y siempre tienen que estar buscando algo nuevo, que los ayude a olvidar que lo último que pensó, que no les satisfació para nada, no le dure Como dijo Jesús en Juan 4.13 y vamos a estar leyendo esta hermosa palabra en donde está Juan 4.13 Esto habla de Jesús y la mujer samaritana Dice, cuando pues el Señor encendió, eh, entendió que los fariseos habían oído decir Jesús ha bautizado más discípulos que Juan Y dice que Jesús se sentó porque estaba cansado Él se sentó a descansar a un lado del pozo En ese momento llega la mujer samaritana En el 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tenerse. ¿Por qué? Porque dice que ella llegó a ese lugar. Y la mujer, Jesús le dice, dame de beber. Y en el 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Yo que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios ¿y quién, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Y la mujer todavía le decía, pero bueno, ¿y cómo tú me vas a dar agua si no tienes ni de dónde sacar? No tienes una vasija, no tienes nada de dónde sacar ese agua. ¿Cómo tú me la vas a dar? Pero Jesús hablaba de otra agua. Hablaba del agua viva, esa agua que nosotros necesitamos en nuestra vida para seguir adelante. Vamos a, a publicidad y ya retornamos. Ya regresamos con más de Rescatando a la Juventud. En el, en el trabajo, en la casa, en el carro. La música no tiene y límites. 104.9 RDT Radio. Esto es Publicidad www.quehidenuevo.com.be El diario digital cristiano de Venezuela Síguenos en www.quehidenuevo.com.be Para que estés bien informado RDT Radio Digital Táchira Te recuerda que debes ser un buen ciudadano Una sonrisa vale más que mil palabras Un niño que consume drogas consume su infancia Por eso busca ayuda y orientación profesional Jesús es la única esperanza de la humanidad Alianza para una Venezuela sin drogas RDT, música para el alma, 24 horas Escuche este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana su programa de opinión Elecciones Parlamentarias 2015 con Freddy Ramírez y Carlos Suárez No te lo pierdas Síguenos en Twitter arroba piso rdt piso Somos Radio Digital Táchira 104.9fm y www.radiodigitaltáchira.com Dos ventanas comunicacionales al servicio del pueblo de Dios. Estamos de vuelta con Rescatando a la Juventud. Por publicidad la tiene, rescatando a la juventud.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 Bueno, vamos a dar nuestros números de teléfono para que puedan participar con nosotros de este hermoso programa. El número de teléfono es 0416-272-4171, 0416-272-4171. Por ahí pueden enviarnos sus mensajes, sus saludos, ya que por aquí vamos a estar saludándolos desde Cabina con mucho cariño y saludamos a todas las personas que nos escuchan. A través de la www.rescatandolajuventud.com.be Y por radio www.radiodigitaltachira.com Y bueno, vamos a continuar este hermoso programa Yo eh, les hablaba en el corte anterior acerca de esta mujer que no entendía cuando Jesús le decía Que si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías Y él te daría agua viva Hablábamos de que ella Ella de repente quedó así como ay cómo va a sacar agua Si no tiene una vasija Si no tiene nada De dónde beber Y Jesús volvía y le decía ¿Acaso eres tú mayor? Y ella respondía ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dio este pozo ¿De cuál bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es que nosotros podamos beber del agua viva, de esa agua viva de la cual habla Jesús y podernos sentir satisfechos, podernos sentir que la sed, ya no vamos a tener más sed, dice la palabra, sino podemos sentirnos satisfechos en todo. Dice que la mujer samaritana cuando él le dice que, que le va a dar de beber Y ella dice dame de beber de esa agua Y él le dice que busque a su marido Ella se pone muy triste y dice no tengo marido Jesús sabía, Jesús conocía su corazón Jesús sabía su vida Pero él quería que ella misma se lo respondiera Y le dijo cinco maridos tienes Y el que tienes ahora no es tu marido Jesús sabía todo de ella, pero necesitaba escucharlo de su boca Ella desvió eh, del camino, había intentado satisfacer sus necesidades y deseos por algo mejor Buscaba satisfacción en múltiples relaciones humanas Esto lo hacía esa mujer samaritana Intentaba satisfacer su deseo carnal Pero a pesar de las diferencias de diferentes cosas que había intentado su deseo permanecía insatisfecho Jesús le dijo cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Jesús hablaba de aquella agua que todavía eh, la persona iba a tener sed era del agua normal, del agua que estaba sacando ella del pozo pero esto también se refleja a nosotros mismos con las satisfacciones Nosotros queremos satisfacer nuestros deseos Sin Dios queremos eh, nuestros deseos carnales Pero resulta que cuando nosotros lo hacemos No nos sentimos satisfechos Queremos otra cosa, queremos intentar otras cosas Y es por eso que hay muchos matrimonios fracasados Hay mucha corrupción en el país Porque vamos a querer más y más y más Y es por eso que hay muchos niños abandonados Todas esas cosas suceden cuando no nos sentimos satisfechos con nuestras vidas Hay madres que abandonan a sus hijos después que los deseaban Hay madres que ya no pueden tener hijos Que Dios, que no, les, Dios no les permitió ser madres Entonces hay, todas esas cosas son consecuencia de las insatisfacciones que hay en nuestra vida Jesús le dijo cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed Pero el agua Que bebiere el agua de vida no tendrá ceja más La mayoría de personas acudimos a Dios por el camino más largo que hay El camino de las dificultades, los sufrimientos El camino de los corazones heridos Cuando todo lo que pensábamos querer nos hacía daño Llegamos al fin de nuestros propios recursos Entonces miramos y decimos Está bien Señor, después de todo Creo que te necesito ¿Cuántas personas no lo han dicho? ¿Cuántas personas hoy que nos está Escuchando? Tal vez dices ¿Verdad? Necesito de Dios Verdaderamente necesito Un cambio en mi vida Necesito un cambio En mi corazón Necesito algo Que satisfaga esto Para no volver a tener Sed más nunca en mi vida Pero hay una ruta corta Jesús se la brindó a la mujer samaritana en el pozo y le dijo Y yo si fuere levantado de la tierra de todos atraeré a mí mismo Cuando Jesús es levantado somos atraídos a él La samaritana estaba en la presencia de aquel que podría satisfacer todos sus anhelos Pero ella no se daba cuenta Por eso, por eso Jesús le dio el segundo paso Un conocimiento del plan de salvación En Juan 4.10 dice Si conocieres el don de Dios y quien Él te dice dame de beber Y tú le pedirías a Él que te diera el agua de vida Dios estaba hablando acerca de la salvación Dios quería salvar a esa mujer samaritana Porque sabía que estaba insatisfecha con su vida Porque sabía que estaba destruyendo su corazón Su vida y hasta su cuerpo Lo estaba haciendo por esas satisfacciones carnales Es probable una Probablemente una de las verdades más grandes Que podemos conocer en relación con el plan de salvación ¿Cuál sería? En Juan 3.16 podemos encontrar que dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Eso era lo que Jesús realmente quería con esa mujer samaritana Mostrarle la salvación Mostrarle lo que Él quería en su corazón Y salvarla El Señor necesitaba salvar a esa mujer Y el Señor necesita salvarte esta mañana Entonces vamos a un corte y ya retornamos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 KONIEC si La cruz delante y el mundo atrás La cruz adelante y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuel Siguientes números telefónicos Bueno, esta canción que escuchábamos hace un momento He decidido seguir a Cristo Es una pequeña historia que quiero contarles esta mañana En modo de reflexión para todas las personas que hoy nos escuchan En una pequeña aldea en la India había una familia que llegaron a tener una fe tan hermosa en su corazón de la cual la gente se perturbó, tanto que la gente de la aldea, un grupo de personas muy enojadas llevaron a fuerza a esta familia a una plaza pública. El jefe de la aldea vino y le dijo a este hombre... Si tú y tu familia no se arrepienten de esa fe que tienen, todos ustedes seguramente morirán. El hombre no sabía qué hacer en ese momento. Lo único que pensaba fue en una canción, el cual él compuso hace tiempo, cuando rindió su vida a Dios. Entonces empezó a cantarla y decía, «He decidido seguir a Cristo» he decidido seguir, seguir a Cristo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás y así horriblemente fueron asesinados sus hijos es de ahí donde salió esta hermosa canción esta es la historia de la canción que acabamos de escuchar hace un momento una historia hermosa una historia hermosa ¿Por qué digo que es hermosa es terrible que asesinaron a sus hijos Pero es hermosa como dice esta canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque dice que este hombre, el jefe de la aldea, vino a ellos y les dijo, nieguen su fe, si no morirán usted y su familia. Y dice que este hombre en ese momento recordó esa canción, el cual él había hecho hace mucho tiempo cuando rindió su vida a Dios. Fue más hermoso ese amor el cual él sentía por Dios, porque sabía hacia dónde iba a ir, sabía que iba a tener un regalo eterno, sabía a dónde iba a ir, a qué lugar iba a ir y que ese era el mejor lugar donde él y su familia iban a poder estar adorando y exaltando el nombre de Dios sin ninguna preocupación, sin hacerle daño a los demás estas personas de las aldeas dicen que se perturbaron debe ser que ellos vivían una vida en santidad no sé de repente cómo sería esa familia pero dice que ellos se perturbaron porque esta gente no quería verlos tal vez tan felices no quería verlos bien sino querían verlos derrotados y ellos cumplieron el propósito que Dios tenía en sus vidas Y ellos no lo hicieron, ellos no negaron esa fe hermosa la cual ellos tenían en Cristo Jesús Esa fe en la cual tú tienes que aferrarte Esa fe en la cual tú te vas a sentir satisfecho cada día y no vas a sentir vacío en tu corazón Déjame decirte querido amigo, tú que hoy nos estás escuchando Necesitas algo en tu vida, necesitas satisfacer tu vida ¿Pero cómo? no con las cosas del mundo, necesita satisfacer tu vida con las cosas del cielo, con las cosas del reino, con las cosas celestiales, cuando tú permites que Jesús te dé de beber del agua viva, jamás vas a tenerse, cuando tú permites que Dios te dé de beber de esa agua, tú vas a tener la libertad, tú vas a tener salvación, Tú vas a tener vida eterna que es lo más hermoso es el mejor regalo que tú vas a tener la vida eterna esa salvación la cual Jesús quiere darte Jesús quiere darte la salvación Jesús quiere darte ese regalo hermoso Jesús ha venido hoy ha tocado las puertas de tu corazón a través de este tema Y como yo siempre lo he dicho, simplemente soy un instrumento de Dios para que tú puedas venir a Cristo y servirle. Y decir como este hombre, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y también recordaba cuando escuchaba esta hermosa canción, ¿cuántos han vuelto atrás? Han vuelto atrás muchas personas, pero déjame decirte que cuando tú ya has conocido a Dios, ya tienes una semilla sembrada. Y no te va a ir muy bien en el mundo Tienes que volver a regresar a Dios Tienes que pedir perdón y regresar Y Dios es un Dios tan amoroso Que está ahí en el mismo lugar donde tú lo dejaste Él te está esperando que tú vayas y lo busques otra vez De que tú busques a ese Dios maravilloso El cual hizo los cielos y la tierra Y ese Dios hermoso el cual va a satisfacer todo en tu vida no te voy a decir que cuando recibas a Jesús jamás vas a tener problemas. De repente no te va a hacer falta mercado en tu casa y vas a tener abundancia. Pero déjame decirte que Dios es todo, todo lo que necesitas. Y cuando tengas alguna necesidad, Dios te va a suplir esa necesidad. No vas a, no vas a tener necesidad, muchas personas van a tener necesidad de ir de repente a pedir no El Señor va a mandar a personas a que te den, personas que te lleven lo que, lo que tú necesitas hasta tu casa Y a veces eso no lo vemos, a veces decimos, bueno, pero esta persona me regaló tal cosa ¿Por qué no dice Dios me lo regaló? Si Dios es el dueño de todo, Dios nos regaló la vida, nos regaló los hijos, nos regaló los esposos Nos regaló la familia hermosa que tenemos, nos la regaló Dios Y es por eso... Que debemos ser agradecidos cada día de nuestras vidas. Y bueno, este fue el tema de hoy. He decidido seguir a Cristo. Y vamos con la reflexión y ya retornamos. Cuando te levantabas esta mañana te observaba y esperaba que me hablaras aunque fuera unas cuantas palabras preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada para irte al trabajo seguí esperando de nuevo, mientras corrías por la casa arreglándote supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras hola Pero estabas demasiado ocupado Por eso encendí el cielo para ti Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros Para ver si así me oías Pero ni siquiera te diste cuenta de eso Te observé mientras ibas rumbo al trabajo Y esperé pacientemente todo el día Con todas tus actividades supongo que estabas demasiado ocupado Para decirme algo te regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara el estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras, aún quedaba mucho tiempo. Después encendiste el televisor. Esperé pacientemente pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio, así que opaqué el resplandor del cielo pero no te dejé a oscuras, lo cambié por el lucero, en verdad fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir creo que estabas agotado, después de decirle buenas noches a tu familia caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño Mis animales nocturnos se lucieron No hay problema Porque quizás no te has dado cuenta que siempre estoy ahí para ti Tengo más paciencia de la que imaginas También quisiera enseñarte cómo tener paciencia con otros Te amo tanto que espero todos los días por una oración Un pensamiento gratitud del corazón, admirando el paisaje que hago para ti, bueno, te estás levantando de nuevo y otra vez aguantaré sin nada más que mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques un poco de tu tiempo, que tengas un buen día. reflexión la cual Dios nos trae en esta mañana Debemos agradecer a Dios Y por aquí tenemos unos mensajitos de texto que nos dicen Bendiciones, qué buen programa de verdad Habemos personas que nos sentimos que algo nos hace falta Y así es Si no tenemos una buena con comunicación con Papito Dios, Jesucristo No estamos haciendo nada en vida Full sintonía desde el Metropolitano Alex Venegas Bueno Alex, eh, un saludo Desde aquí, desde Cabina, bendiciones para ti. Y también tenemos otro mensajito por aquí que nos llega por el WhatsApp. Dice este mensaje, muy buenos días, saludos a mi familia bella, los bendigo desde Bogotá. Yo escucho Rescatando la Juventud. Y por ahí nos envía este mensajito Luz Meri desde Bogotá diciendo que está full sintonía. Y bueno, la saludamos por la web, por la triple W Radio Digital Táchira Punto com. Y es hermoso poder tratar con ustedes este tema Gracias por estar full sintonía Besos y abrazos a todas esas personas que hoy nos escucharon Y pudieron ser parte de este programa Rescatando la Juventud Les bendigo en el nombre de Jesús Y que tengan una excelente semana Esto fue Rescatando la Juventud Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando la juventud. Yo escucho, rescatando a la juventud. Yo escucho, rescatando a la juventud. Y yo escucho, rescatando la juventud. Yo escucho, rescatando a la juventud. Yo escucho, rescatando la juventud. Yo escucho rescatando la juventud. Y aún hay más. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. Yo escucho rescatando a la juventud. ¡Qué tú? Por la 104.9 FM Radio Digital Táchira Recuerda de 11 a 12 del mediodía Rescatando a la juventud Esperamos que este programa haya sido de tu agrado 104.9 FM